este tema, tema que llegue al final de pues ya vaya, se dedico, vaya, cantando, cantando, cantando este tema ese que tema dice así Teksting av Nicolai. Hacen buscas en lugar de trabajo Entonces hablaba un gamaco Y me dijo que ibas a trabajar Entonces hablaba un gamaco Y me dijo que ibas a trabajar Ya le dije yo quiero trabajar Eso sí me tiene que pagar Salario que ando, ando, ando, pediaco Todo eso me tiene que pagar if i had a Okay. Yeah, yeah, yeah. Okay.